...en lo que deportes colectivos se refiere. Primero, el eh, pabellón polideportivo municipal acogerá mañana sábado... ...la fase final del Campeonato Provincial Infantil Masculino... ...de baloncesto de nivel B. Una fase final en la que eh, parte como uno de los favoritos... ...el conjunto del Cabu que dirige Juan Luis Esteban. Una, una fase final que llega después de una liga regular... ...excelente para el conjunto briqueño, ganando los eh, 20 partidos que ha disputado hasta el momento. Se va a encontrar en, en esa fase final, con formato oh, de final a cuatro, con el Mergablo de Conil, con la Unión Linense de Baloncesto y con el Cádiz Club Baloncesto Gades. Los conileños serán sus primeros rivales en semifinales, mientras que la otra semifinal se enfrentarán al Cádiz eventos Unión Linense de Baloncesto y Cádiz Club Baloncesto Gades. Será a las 12 del mediodía y la final prevista para las 5 ...de la tarde. Por lo tanto, esa es una de las citas fuertes... ...como decimos, del fin de semana. Y la otra, la que va a tener lugar en Estella del Marqués... ...donde se van a enfrentar eh, los equipos de fútbol... ...del Comarca de Jerez y el Ubricu Unión Deportiva Infantil. Se trata del primer partido de la fase de ascenso... ...a la eh, segunda andaluza. El equipo de Antonio Barragán se mide... Eh, ...en el Estadio Municipal de la Pedanía Jerezana... ...al Comarca de Jerez a partir de la una de la tarde... Además de eso, esta tarde noche tendrá lugar la entrega de trofeos de eh, la temporada liguera del eh, Comité Local de Fútbol Sala, es decir, los trofeos de la Liga, que eh, va a entregar, en este caso, a, después del partido que enfrentará a estudiantes y a una selección de jugadores de eh, la Liga. Y no podemos olvidar otras citas que tendrán lugar lejos de nuestra localidad, pero que va a tener acento ubriqueño como puede ser, ...la carrera por montaña de Alpandeire... ...ya una clásica entre los corredores ubriqueños... ...y este año además es Campeonato Provincial de Málaga de Trail... ...será este próximo domingo... ...también el domingo el quinto Trail Parque Natural de los Alcornocales... ...en Jimena de la Frontera... ...o por ejemplo un poco más lejos en, Guipú, en Guipúzcoa... ...se va a celebrar la Maratón Alpina de Cegama-Izcorri... Eh, ...considerada como la mejor prueba a la carrera por montaña del mundo... Es eh, puntuable para la Mi Run Sky Runner World Series y para la Sky Runner National Series. y va a participar un ubriqueño Ezequiel eh, Suárez. Y, y junto a eso también tenemos que hablar de ciclismo, porque hoy ha comenzado la sexta edición de la vuelta Andalucía en mountain Bike... que eh, consistirá en tres etapas la primera la de hoy en Coín, mañana en San Pedro de Alcántara y el domingo en los barrios. En este caso, dos ubriqueños eh, van a participar en esta prueba Andrés Titado. ...y Carlos Javier Atenas Chacón. Estamos a esta hora todavía pendientes de la publicación oficial de los tiempos... ...ya se sabe cómo han quedado los, las, las clasificaciones absolutas, digamos... ...pero estamos eso a la espera de esa clasificación oficial... ...para ver lo que han hecho los dos ciclistas ubriqueños. También habla, habrá presencia de ciclistas ubriqueños... En el Campeonato Ibérico Máster de Salobreña, el cuarto trofeo Costa Tropical de Ciclismo en Ruta, que se celebrará este próximo domingo. Paco Benítez, José Miguel Bueno y Rafa Rincón, los dos subriqueños y el pradense, van a estar eh, presentes en la línea de salida. Y el domingo también, en Bornos, tendrá lugar la Maratón BTT Duodécima Ruta del Guadalete, puntuable ...para el Ranking Andaluz y el Circuito Provincial de Maratones BTT. Miguel Santos Orihuela también estará representando a nuestra localidad en la vecina eh, Bornos. Y junto a eso, hoy también queremos eh, hablar de eh, lo que nos dejó la noche de ayer, la final... ...de la 37ª edición del trofeo del petaquero de fútbol 7... ...Hermepiel se llevaba el gato al agua tras vencer por 5 a 3 a de piña ...en un partido que nos dejó una primera parte muy igualada... ...en la que comenzó el conjunto de Hermepiel con gran intensidad... ...y a un gran ritmo, eh, poniéndose rápidamente con un 2-0 eh, a su favor... ...pero reaccionaba el conjunto de, de piña ...que eh, conseguía empatar ante el descanso e incluso tener alguna u otra ocasión para ponerse por delante. La segunda parte nos dejó al principio también unos minutos de igualdad eh, en la que los eh, equipos pues eh, iban alternando lo que son las ocasiones, pero ahí en esa en ese momento salió a relucir la gran pegada de Hermepiel que se puso también muy pronto con un 2 a 4, se cortó de eh, distancias de Piña, pero ya Montero eh, conseguiría el, su cuarto gol eh, a falta de Poco menos de cinco minutos de su cuenta particular y el quinto de su equipo para terminar eh, sentenciando el choque. Marcaron, como hemos dicho, por parte de Herme Piel, eh, Montero, con cuatro tantos, sin duda uno de los protagonistas del partido, y Daniela Tienza, mientras que por parte de De Piña, eh, marcaron Meji, Chaqueta y Francis. Enseguida vamos a estar hablando de esta final y también vamos a estar hablando de la actualidad deportiva Pero desde el punto de vista municipal, porque vamos a tener con nosotros hoy al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Urique, Antonio Martel, para repasar asuntos como las distintas actividades y programas que ya se van a clausurar el próximo mes de junio, el arranque de la temporada estival y también el estado de las infraestructuras deportivas. Será en unos minutos. Antes vamos a publicidad enseguida hablemos Ahora en Urique Autos Isgator. Visítenos en Avenida de Cortes 38.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 Infórmate de nuestros precios y posibilidades. Einfórmate hoy mismo en Ludoteca Arcoiris en Paseo del Prado número 54, teléfono 689 66 95 64. Cinco y cuarenta minutos de la tarde, vamos a comenzar eh, hoy viernes, terminando, digamos, de, de analizar o de repasar eh, lo último acontecido, que en este caso fue esa final del trofeo del petaquero que se disputaba en la tarde-noche de ayer, que en la que se enfrentaban pues los dos eh, favoritos, en principio, a luchar por el título, desde la fase de grupos, ...de Piña por un lado y Hermepiel por otro... ...y en el que de nuevo Hermepiel se hizo con el título de campeón... ...hay que destacar que sin duda Hermepiel es el auténtico dominador... ...de la, de la competición, en la que bueno es el equipo que más veces ha ganado... ...al menos desde que se optó ya por el, el formato... ...desde que se implantó el formato de Fútbol 7... ...ayer como decimos en esa final... Eh, ...una final igualada, disputada... ...hubo eh, dominio alterno... Eh, ...comenzó Herme Piel pegando... ...fue el primero en pegar... Eh, ...muy rápidamente se puso con un 2-0 a su favor... ...y dominando a de piña ...pero eh, reaccionó el conjunto de piña ...ante el descanso... ...y consiguió empatar... ...ambos tuvieron ocasiones... ...para haber ampliado... ...pues esa, ese marcador suyo... ...en la segunda parte, o la, eh, la segunda mitad... ...comenzó en líneas generales... ...de forma similar hasta que de nuevo... Eh, el Mepiel conseguía ponerse con un 2 a 4 que parecía que parecía sentenciar el, el partido. Sin embargo, falta de unos 5 minutos de Piña a cortas distancias y tuvo que eh, ser de nuevo Montero el que consiguiera ese último gol, el 5-3 que prácticamente sentenció el choque. Como hemos dicho, por parte del Mepiel los goleadores fueron Montero con 4 tantos y Daniela Tienza. Por parte de, de Piña marcaron Megi mmm, ...y Chaqueta y Francis... ...vamos a hablar con los protagonistas... ...algunos de los protagonistas de este partido... ...en este caso nos vamos a quedar con el entrenador... ...del vencedor, del Hermepiel... ...con Carlos Pino, que lo tenemos a otro lado el teléfono... ...Carlos, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...nuevo título del mmm, trofeo del petaquero para Hermepiel... ...que, como decíamos nosotros, sin duda... ...ahora mismo es el rey del trofeo del petaquero... ...porque desde que se implantó este formato de, de fútbol a siete... O sea, ...ha sido el que más finales ha ganado... ...no hay quien hostosa sí. ahora mismo, ¿no? Hemos ganado... Bueno, ...un segundo y... ...y seis y cinco finales... ...mujer... Uh -huh. uh -huh. ...como decimos, parece que no, bien, ¿no? parece que no tenéis rival... En, ...en este trofeo del pedaquero, ¿no? Creo que no, pero... ...y va nosotros, pero... ...creo que no hay... Uh -huh. <risa> ...bueno, a, ayer se disputaba, como decimos... ...la 37ª edición de... ...o la final de la 37ª edición eh del petaquero eh, que enfrentó a de Piña y a Hermipiel y de nuevo asistimos Ahora, a una a una bonita, a una bonita final que, como decimos entretenida e, e igualada. ¿Cómo la visteis vosotros? Eh, Carlos, ¿crees, hombre, ¿crees eh, que fuiste superior? Eh, Mira, te voy decir la verdad. Nosotros íbamos ganando 2-0. Uh -huh. Pero cuando nos el otro yo <ríe> me vi muy muy, muy lavado, pero le iba dando una pelea. ...vamos a jugar que ustedes se un lugar yo... ...y para adelante. Uh -huh. eh, bueno, cabe destacar también, Carlos... ...que en las dos últimas finales... ...las del año pasado ante el Patronato Municipal de Deporte... ...ante la Escuela de Fútbol... ...y el anterior ante Caché Artesano... Eh, ...también eh, no no digamos que se vivió la misma situación... ...pero muy parecida... ...porque en ambos partidos se pusisteis por delante... ...con una ventaja cómoda... Eh, y, ...y bueno, eh, con Caché Artesano os empataron... Eh, y se decidió en, en los penaltis Y con la escuela de fútbol Pues estuvo ahí en un 3-2 hasta, hasta el final muy y muy disputado no Digamos que es una situación A la que ya estáis acostumbrados ¿no? correcto, correcto. Pa Para mí Uno de los mejores equipos ha habido En estos tiempos El año pasado, la escuela La escuela de nuestro Era un 15-15 uh -huh. Este año Este año va un poquito de nivel, Era bueno, pero ...vale, como el año pasado... ...creo que no va a haber ningún... Lugar. ...bueno, eh, lo referente al partido de ayer... ...la verdad es que hubo alternancias... ...en, en el dominio y en las ocasiones... empezasteis como tú ¿Sí? dices... ...con esa... Eh, ...con mucha intensidad... ...con ese 2 a 0 muy pronto... ...y dando sensación de que podían... ...ir a más... Eh, que, ...que podíamos estar ante una goleada... ...sí, porque... ...cuchaba a los jugadores... ...a marcar todos los... ...porque en ese... ...en ese que Ustedes a han venido a matarlo uh -huh. Matarlos quiere decir El de chico de arriba Porque todo, todos los partidos lo hemos ganado 7 Bueno, la hemos ganado de 5 bueno, de uh -huh. Ya decimos, eh, se pusisteis con ese 2 a 0 Teniendo ocasiones, pero eh, Bueno, enfrente también teníais equipo, ¿no? Porque reaccionó Y, no, y no, logró eso, empatar incluso Creo que se pudo haber ido con ventaja al descanso, ¿no? Sí, sí, sí El equipo era muy bueno, muy bueno chaqueta, Juanmi, el 7 que no sé cómo se llama que es buenísimo. El 7 buenísimo y yo a, a todos mis jugadores les decía arqueta, 7 al 7, pero estaba el chaqueta, estaba Juanmi. No podíamos con los dos. La segunda parte comenzó casi igual, pero es bueno, en esta sí si decimos que hubo dominio alterno en la segunda parte, no hubo un dominador claro, ocasiones para los dos equipos. No. Pero ahí estuvo, bien, ahí, estuvo ahí estuvo Ahí estuvo lo que marcó la diferencia, Carlos, que que bueno, que lleva marcando la diferencia de tu equipo en los últimos años y es que tenéis una gran peña, ¿eh? Eh. Tu Pablo Leonardo dice que fichó ya a tres jugadores en ¿no? ¿Mm. ¿Tres jugadores? Para la que viene, portero, portero también. ¿Vale? Mhm. Uh mhm. -huh. <risa> uh -huh. Pero que, que, que te decíamos, Carlos, eso precisamente Que lo que marca la diferencia de tu equipo Es eh, la gran pegada que tiene, ¿no? Ahí, eh, lo he dicho Montero, Montero, Monterito Que sale pa Para mí, para mí Él es un de Brick Hombre eh, Sin comentario a Paquito Paquito me gusta mucho en tu puesto Pero como jugador, jugador Si no tuviera lo que tiene Monterito Sería el mes jugador Podría haber comido ver Sí, carlos te entiendo carlos eh, destaca sobre todo que, que en estos últimos años eh, vuestro equipo ha contado digamos a la hora de confeccionar la plantilla con diferentes jugadores no pero eh, ha no siempre con dos o tres que, que ha repetido eh, pero siempre bueno siempre ha habido cambio y la verdad es que el equipo parece que no aunque cambian las fichas no cambian no cambia el equipo siempre estáis mostrando el mismo nivel Ahí, no cambia no el año pasado me tiré un fallo, me tiré a dos niños, uh -huh. vale, pero tengo un nivel muy grande. Uh -huh. Y el año que viene, vamos, por la fésima. Por uh -huh. Porque, Carlos, tiene un nivel muy grande porque también tiene mucho donde elegir. tenéis eh, Este año habéis, sal habéis salido vuestra empresa con dos equipos y todo, ¿no? Ahí, ahí, correcto, correcto. Pero había un club que ahí yo quería hacer todo equipos bueno bueno pero por ciertas personas no podía hacerlo. Uh -huh. bueno ¿Vale? Sí, sí, sí ya. Ahora, te voy a Tú, te voy a una cosa Ya yo no lo he No sé si lo tenía en el comentario Vamos a invitar por el Me piel y por lo Efe a Madrid a buen torneo uh -huh. De Fútbol 7 Fútbol 7 uh -huh. pues A Madrid vamos, ¿eh? ¿Cuándo? Eh, no sé si es en agosto Primero primero primer de julio O a mes de agosto Uh -huh. por, lo, por lo tanto ya, una, una exclusiva, hablas, ¿no? Sí, sí, sí, una exclusiva que nos da Carlos Pino y es que es eh, bueno, pues van a participar sí. invitados por lo Ebe en Madrid en un torneo posiblemente que... pueda ser Valencia, Madrid, La Real y Ubrique uh Mhm. -huh. ya iremos concretando, ya iremos concretando conforme vale. se vaya acercando la, la fecha. Pero no sabe, bueno, sabe que aquí tú porque yo os doy, pero ...te la vas ¿vale? Muy bien, se agradece... Mira, te voy con el... ...eh, eh, eh... Fabián, ¿eh? No quiere, el Ven. segundo mío no quiere, habla... No, no pasa nada, Carlos, no pasa nada... ...mira, para ir despidiéndonos, Carlos... Eh, ¿Sí? ...que en líneas generales, viendo lo... Y, ...y centrados en la final de ayer... ...viendo lo que han sido las últimas finales... ...como hemos dicho antes, con la de la escuela de fútbol... ...la de la de cachar Artesanos... Eh, la da, mejor, ¿no? da la impresión de que esta quizás haya sido la que la que ha ganado con más tranquilidad o no. Creo que sí. Creo. Porque mira, el primer año el equipo eh malo, el segundo malo y ganamos la final. Uh -huh. Tercero muy bueno, el cuarto muy bueno, el quinto muy bueno, yo que sobresale. Uh -huh. además que habéis hecho una, una fase de grupo muy cómoda no la, la, ah, habéis ganado todos los partidos eh, y con, y con... Sí, pero no es cómoda es competitiva uh -huh. porque el grupo nuestro ha sido el más tenía el otro equipo que fui entrenador y concurro que era creado también me fui a ayudarle y queríamos que pasáramos los dos, uh -huh. no pudimos pero vamos uh -huh. pero ha la más ¿Y, y había un ha, ha habido algún partido en el Cádiz pasado a puro? Que sé Que sé es un, partido un casi, mejor partido de los jugadores Que partido Y mejores jugadores mejor, Ahora Como mejor es lo Pero vamos, eh, son buenas <risa> Bueno, ¿y cómo fue la, la, la, semifinal, la semifinal Antes de Dimopel? Semifinal oh, Aún oh, no Que no me acordaba con dimope yanísimo yanísimo uh -huh. dimope yanísimo hombre creador esto lo otro sabe que eh es... tendría ahí pero como creador como equipo pues uh -huh. bueno bueno pues nada Carlos lo vamos du eh, lo vamos a dejar aquí, en principio darte la gracia para ver Natividad la enhorabuena por ese nuevo título para para el MEPEL Y nada, pues mucha suerte para ese torneo que vayas a disputar en Madrid, ¿eh? Y tú, ¿Sí? perdona, pero, pero en per, personal, para que salga en directo, tu madre y de puta madre, bien, ¿no? Sí, no pasa nada. Muchas gracias. Ay, venga. Muchas gracias. Tu Cada madre yo soy así, ¿vale? Sí, ya lo venga. sé. Venga, hasta luego, te quiero. Adiós, adiós, venga, adiós, dios Vamos a seguir hablando de este, de esta final del Trofeo del Petaquero, lo hacíamos con el entrenador de Hermepiel, el equipo que se llevaba ese ese título y ahora vamos a intentar quedarnos pues con el punto de vista del otro conjunto que se metió en esa en esa final con el equipo de eh, de Piña, que volvía por cierto a una final del Trofeo del Petaquero después de algún tiempo y bueno, eh, hay que tener en cuenta que siempre ha sido Uno de los eh, equipos fuertes en este trofeo del petaquero, tanto eh, con este formato de fútbol 7 como con el, formato, el antiguo formato de de fútbol, fútbol sala. un partido como hemos eh, comentado eh, o como eh, hemos comentado hace unos instantes el, el encuentro que se disputó en la, en la tarde noche de ayer que nos dejaba esa primera parte más, más igualada ya nos comentaba el entrenador que Bueno, que vio del del Mepiel que vio las cosas un poquito complicadas ahí cuando eh de Piña consiguió eh, empatar y, y bueno, pues eh, tuvo sus opciones el equipo de de Piña, pero finalmente no no pudo llevarse el gato al agua y, eh, y en este caso, pues se fue Hermepiel el que nuevo, eh, de nuevo revalidaba el, el título. Eh, estamos eh, como decimos a la a la espera de, ...de ver si es posible pues eh, hablar con algún componente de, de, de piña Antes de, de continuar, comentar ya en lo referente al fútbol... ...que mañana el Ubrique Unión Deportiva Infantil... ...inicia su andadura por eh, la fase de ascenso a segunda andaluza. Se va a medir al conjunto del Comarca de Jerez... ...partido que se va a disputar en Estella del Marqués a partir de la una de la tarde, en este caso Marcos López lópez Raceros será el árbitro principal de ese partido y eh, sus asistentes serán Adrián Alcón eh, Pérez y Susana Gómez eh, Ramos pues eh, muy atentos a ese primer partido, el partido de ida de esa fase de ascenso a segunda andaluza Vamos a seguir hablando de la final del petaquero, como hemos dicho, y lo vamos a hacer con uno de los componentes de, de Piña, con, con Antonio Pacheco, con Meji, que lo tenemos a otro lado del teléfono. Meji, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. De Piña volvía a una, una final del petaquero para medirse nuevamente a Armepiel, que fue el último rival eh, que tuvo en una final, y como, como esa última vez parece que los naranjas volvieron a ganar. ¿Cómo fue el partido de ayer desde vuestro punto de vista? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, ayer fue pues, más o menos otra vez la misma historia, que parece que hace 10 bueno, un año tras otro, uh -huh. nuestra La camiseta negra. Pero bueno, el partido la verdad es que estuvo estuvo muy fue muy muy entretenido, porque la verdad es que estuvimos mucho tiempo los equipos empatados. Uh -huh. Pero eh, ellos eh, con la pegada que tienen, pues se destacaron una eh, en la segunda parte en el marcador y ya ya fue imposible. Uh -huh. Eh, habéis tardado mucho en llegar a una final eh, ¿Dónde ha estado de piña? El, el, digamos que no, no ha tenido suerte En los cruces en, en ediciones anteriores ¿O qué os ha pasado? Porque siempre no, han tenido bueno, un buen equipo ¿no? a, sí, ya hace, dos, me que hace ya dos años Que no llegamos a la final uh -huh. una, eh, Por ejemplo, el año pasado En semifinales nos encontramos con ellos Y el de los años anteriores En los cruces También nos encontramos Y, y ellos son un buen equipo y siempre que nos usamos con ellos, parece que que no tienen cuello a la medida, y nunca nunca lo ganan. Vuestra vuestra bestia negra. El comienzo de sí. ayer fue eh, digamos complicado para vosotros que porque pronto se visteis con un 2-0 en contra eh, y bueno, y con con dominio de de Hermepiel, eh, pero lo mejor es que fuisteis capaces de reaccionar eh, cuando la cosa pintaba peor, ¿no? La verdad es que sí, empezamos el partido, lo primero que dijimos que íbamos a entrar un poquito en al partido, no, y fue... <risa> fue todo lo contrario, en 3 o 4 minutos me dio los goles, pero bueno lo importante fue eso, de que nosotros por ejemplo, en vez de venirnos abajo nosotros sabemos que, que tenemos que reaccionar y somos, bueno, como algunos algunos somos un poco más veteranos uh -huh. y bueno, tirando un poquillo de orgullo, pues bueno llegamos a remontarle antes del descanso uh -huh. Y como decimos, hasta con ocasiones para, para haber seguido con ventaja al marcador ¿eh? no, tío, esta es esa es la la la la parte que no no tenemos el trofeo, que con mucho que llegábamos o no, no metemos goles, estábamos bajados, no tenemos a alguien arriba que que sea un tile que la meta. Uh -huh. Y nos cuesta mucho la vamos digo y bueno, gracias a no, no, eso pues, bueno que tuvimos la suerte de, de poder de poder empatar el partido antes del canto, si no de fuera eh, es pues, bote un poquito más <ríe> Más, más difícil la la, la segunda parte siguió el mismo guion como decíamos con Carlos Pino, sin un dominador claro en esta segunda final, pero con un MPEL que como tú comentas tuvo mucha más pegada que vosotros, ¿no? Y ahí pudo estar la diferencia, sobre todo. Eso, eso es lo que nos pasó en sí. la segunda parte también Empezamos, nos echamos un poquito más arriba, viendo que hombre que no no un mal no tenemos mal equipo. Y empezamos a llegar a querer a querer ya llegan muy rápido arriba, ya eran ocasiones tras una, tras otra, para, para intentar ponernos por delante, y yo creo que si nosotros fuéramos metidos en la segunda parte antes que ellos, yo creo que a ellos les hubiera costado más trabajo de nos meter en otros dos goles, otro goles más, uh -huh. y, y ahí está, y ya después, después empecé en errores puntuales, pues ellos nos quedaron dos veces a la contra, y nos metieron dos goles igual de rápido que en la primera parte. Uh -huh. Sí. Y después, en una jugada, llegamos a empatar, bueno, empatar, le recortamos un, un gol y cuando estábamos más cerca de ellos, oh, nos cogieron otra vez a la contra y, y ahí ya nos mirábamos uno a otro como diciendo, ya esto se nos va de las manos. Mm -hmm. Eso ya, ya quedaba un poco, quedaban pocos minutos para mm -hmm. para el final. Y es lo que tú comentas, que, que no fue por ocasiones, porque vosotros tuvisteis muchas y muy claras, ¿eh? Sí, mira, la, la verdad es que nosotros tuvimos muchas ocasiones muy claras. Y Igual que ellos Ellos, no, ellos la verdad es que tuvieron muchas ocasiones Porque estuvo espectacular uh -huh. sí, sí, sí. Pero bueno, ahí donde se nota Cuando tiene un buen delantero Nosotros, hombre La verdad que no es que no fuéramos muy, No fuéramos malos, sino que pasa que Este, este no sé lo que pasa, que nos hemos metido uh -huh. Y ellos la verdad que Cuando tenían una, o era Uy O era Go uh -huh. También, me entiendo que cambia mucho la situación <coughs> Cuando tienes que estar siempre a remolque Durante casi todo el partido, ¿no? En el marcador, me refiero. Esto, eso también es una cosa que nosotros, este año, era el primer, el primer equipo que nos pone así, que, que nos pone contra por debajo en el marcador, siempre uh -huh. o hemos ido por delante o nos han llegado a empatar, pero nunca hemos ido por debajo. Y esta gente, además de que, en, también es verdad que, que ellos individualmente han habido ganadores mejores que nosotros. Claro que, de perfil técnicamente, eran súper de nosotros. Lo que pasa es que nosotros prácticamente sabemos sabíamos, sabíamos defender y sabíamos apoyando uno a otro mejor. ¿En líneas generales estáis satisfechos con el rendimiento de, del equipo en este trofeo? Hombre, sí, claro. Nosotros, la, la verdad que nosotros, la que lo hacemos nosotros, sobre, sobre todo para pasar un rato de convivencia entre los compañeros de la empresa, claro. Uh -huh. Y bueno, si pues ganábamos y llegamos a la final, y no, nosotros no, no somos tontos, nosotros queríamos ganar el trofeo. Pero bueno, lo, lo importante era esto, de estar el grupo de, de colegas que de en la empresa, estar juntos, con, con los compañeros juntos, y bueno, y después el objetivo también es de, de sacarle el guisito a ese. Claro. <risa> bueno, habéis tenido yeah. un, un, muy buen, un buen equipo, ¿no? Una mezcla ahí de, de veteranía y juventud, pero pero los veteranos seguís siendo los que llevas ahí la batuta, ¿eh? <risa> los que tenemos cualquier nos quitan del medio porque la verdad que ya los años pesan y, y cada año cuenta más porque hay mucha joven gente que viene jugando en el por ejemplo ellos tenía mucha gente que venía cuando du que no teníamos más que a juan uh -huh, sí. pero los demás somos todos de de treinta para arriba quitando a uno dos como todos de 30 para arriba, pero bueno nosotros amos rato y siempre no Siempre tenemos la cosita esa que somos casi todos de, de la fábrica, y no hay ninguno que, que está en otra empresa, ni que últimamente se va viendo sí, sí, sí. algunos chanchillos por ahí, pero bueno, el profe sí. tiene eh, la cosa esa de que tiene que haber gente veterana y que tenemos que echar rato entre unos, unos con otros, ¿sabes lo que es? Oye, eh, Medji, ¿cómo fue pero, la, la semifinal? Porque parece que fue algo disputada, hay 3 a 2... Eh frente a, a Rojas, con Artilás, perdón, ¿cómo fue? Con Artilás, en Artilás la verdad que eh, ahí fue un exceso de confianza la que tuvimos nosotros, porque en la primera parte nos fuimos nos fuimos ganando 3-0, también tenía un buen equipo Artilás, pero bueno, tú sabes que empiezan a hacer, a rotar gente, porque ¿verdad? tiene que jugar todo el mundo, uh -huh. empezó a rotar, aquí empezó a rotar mucho el equipo, y en un momento de caraja, como nos pasó con con el Mepié, pues... Pues te meten dos goles y te quedan una cara como diciendo, fuh, a que no meten el tercero. Pero menos mal que no, que porque no hubo más tiempo, porque metieron el segundo ya casi terminando. Y si uh -huh. dura un poquito más, no llegan a empatar. Uh -huh. eh, en línea uh -huh. en líneas generales, Meiji, ¿cómo has visto el trofeo este año? Mira, yo te digo, yo el mayor trofeo lo he visto muy bien. En especial, mira, también hace una mención que quiero hacer yo sobre, por ejemplo, el colectivo árbitra, uh -huh. eh, Carlos y viaje, uh -huh. pero la verdad que los chavales lo han hecho muy bien, aunque haya gente por ahí que hayan digan otra cosa diferente, yo de aquí los apoyo, porque la verdad que hay que defender, porque es una cosa que, que sin ellos no podría no se podría hacer. Uh -huh. Después, con C.A. Deporte y a, y al, al patronal de deporte, la verdad que los chavales lo han hecho muy bien, porque mira, cuando tú llega a un sitio y te lo ponen tú por delante, te... ...es agradecer, ¿no?, que por ahí... ...por ejemplo, gente que mueve al sur... ¿no ...sabemos lo que es, llegamos a un campo de sur... ...no bueno, tenés agua, no tenés... ...es agradecer que... ...que, uh -huh. que nos tengamos las instalaciones que tenemos... Uh -huh. ...y después también... ...yo también me gustaría felicitar también al vencedor... ¿no? ...que se las la la merecen los chavales... Uh -huh. ...oye, Meji, de, de alguna uh, u otra manera... ...parece que, que nunca dejas de estar ligado al fútbol, ¿no? ...el gusanillo hay que quemarlo de alguna manera... ...y, y bueno... Siempre terminas en algo vinculado, ¿no? <risa> a mí que no me dan tranquilos, sino una cosa a otra. Este año la verdad que yo dije de que yo no iba a bordear agua al fútbol, porque la verdad, la verdad que he tenido tuve hace dos años una lesión bastante gorda. Uh -huh. Y dije de, de no bordear agua, pero bueno, ahí está Mario que está encima por lo con el equipo de los vampiros. Uh -huh. Y bueno, se empezó hace rato Sabes, empecé a picar un poquito el gusanillo Estuve entrando algunas veces Estuve unos meses entrando con el equipo sueño De la viking deportiva y, y bueno, esto fue el espectáculo así Porque una cosa de la intensidad No es muy fuerte <ríe> Esa es un Pero esto esto como yo mismo mujer muchas veces me lo dice que, que ya, que lo deje, que lo deje, que lo deje Pero <ríe> esto yo creo que me voy a morir Y este veneno no voy a tener tiempo por dentro Oye, ¿no te trae los banquillos? Sí. <risa> eh, la verdad que mm, Es una cosa que Que sí me atrae, ¿no? Pero mm, Lo voy mirando en el aspecto De más de fútbol como Fútbol base a lo mejor, pero mm -hmm. Para coger entrenar un equipo Genio, no No lo veo, es más, me gustaría A lo mejor hacer mis pinitos de entrenador, pero Esto con fútbol base, para enseñarle Que sepa lo bonito que que puede Llegar hacer fútbol, esto eso sí Me gustaría a mejor en un par de años si, si me apetece y tengo ganas y si me, y si tengo tiempo, porque tengo también al archivo que está está aempando a, coger, a cogerlo antes de, de esto del fútbol Que le va gustando uh -huh. y si tengo tiempo y, y, y me apetece puede ser que en algunos anitos puede ser que, que me siento en un banquillo pero esto es ¿Un, un banquillo de Urba, sí sí sí un, un banquillo de un equipo de fútbol obviamente, pues uh -huh. me lo vamos a dejar aquí. Principio darte las gracias por habernos atendido, enhorabuena por por el trofeo del petaqueros que habéis que habéis realizado. Y nada, pues a, a seguir así y bueno, espero seguir viéndote con la bici, ¿eh? Hombre, esto es otra de mis pasiones y ahí sí me va. Bueno, pues nada, me muchas, muchas gracias. gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. Seis y siete minutos de la tarde, eh, dejamos a un lado el trofeo del petaquero y vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, que ya lo tenemos por aquí, con Antonio Martelo. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Pero antes, si te parece bien, vamos a repasar lo que hizo eh, pues los alumnos de la Escuela de Atletismo de Ubrique, precisamente, la Escuela de Atletismo que eh, fue puesta en marcha la temporada pasada por el Patronato Municipal de Deportes y... ...el pasado domingo estuvieron sus alumnos presentes... ...en la tercera carrera de Primavera... ...la Pradera de Chapín, algunos de ellos... ...destacar o comentar en este caso... Eh, ...pues lo que hicieron algunos de ellos en la clasificación... ...en la categoría Sub-10 masculina... ...primera posición de la carrera para Andrés Domínguez Blanco... ...y segunda para José Chacón Rodríguez... ...también participaron José Luis Verdún Mateo... ...que fue décimo octavo, vigésimo José Manuel Valle... ...moreno y vigésimo segundo... ...Cristian Orihuela González... ...en categoría femenina de sub-10 también... ...segunda posición para María Jaén Sevilla... ...sexta para Laura Valle Moreno... ...sétima para Adriana Calvo Richarte... ...y octava para Marina Carrasco López... ...eso eh, insistimos en esa categoría... Eh, ...sub-10... ...en categoría eh, sub-12... Eh, ...masculina... Eh, ...segundo... Eh, ...Luis Zacarías Galvez Campos... Y, eh, ...y tercero Alejandro Calvo eh, Richarte... ...también... Eh, décimo fue Francisco Javier Rodríguez Fernández Sus doce femenina, solo una participante, Julia Garcés Coronil Que fue tercera clasificada de su carrera En sus catorce eh, femenina, eh, eh, Andrea Ordoñez Benítez Fue tercera, eh, tercera de, la, de esa general Y en sus catorce masculino, primera posición para Manuel Checon Rodríguez Segunda para Juan Rodríguez Fernández Y séptima para Golka Rubiales Hidalgo en categoría sub-16 masculina, eh, Tomás García eh, Pinau uh, fue, en este caso, segundo de su carrera y, en categoría sub-18 masculina también, Iván Moreno Ordoñez fue segundo. Pues eso fue lo que hicieron... ...los eh, corredores de eh, la Escuela de Atletismo de Ubrí... ...que también participaron sin clasificación... ...en categoría Pitufo, Valeria González Alba... ...Hugo Pérez González, Guillermo Pozopino... ...Manuel Ramo Guirado, Diego Ríos Vega... ...Pablo Rodríguez Olmedo, Alejandra y Alejandra Gálvez Campos... ...y en categoría Pañal, Daniel Villartez Gutiérrez... ...y Diego Verdun Mateo. Y por último, eh, uno de esos corredores... ...Luis Ecaría Gálvez Campos... ...participó el sábado en el control federativo... ...en pista de San Fernando... ...en la prueba de 60 metros liso... ...consiguió un tiempo de 9,43 segundos... ...que estuvo cerca de su marca personal, 9,29... ...en la prueba de 1000 metros... ...marcó un tiempo de 3,37... Eh, ...3 minutos 37,61 segundos... ...que le supone la mejor marca personal... ...y en la prueba de lanzamiento de jabalina arrasó... ...un lanzamiento de 21,90 metros... ...su mejor marca personal superando... ...en 2 metros su antigua marca... ...destacar que el segundo clasificado... Eh, bueno, al segundo clasificado le sacó casi seis metros de, de ventaja. Bueno, esto es lo que nos dejó la Escuela de Atletismo de Ubrique el pasado fin de semana. Nos quedamos con el Concejal de Deportes, con Antonio Martel, al que saludábamos antes, y al que le vamos a comentar lo primero que eh, vaya mes de mayo ajetreado el, el que estamos viviendo en lo deportivo, con todos los fines de semana con, con eventos de interés eh, y el mes de junio que nos espera, ¿no? Pues sí, el mes de mayo es, es, es un, como dice el... el, el, el el le fa, Es nada, es pecata minuta con lo que queda con el mes de junio. <risa> totalmente pues sí, están todos los fines de semana, pero es que para el mes de junio hay 14 eventos deportivos que hay que afrontar y bueno, pues estamos trabajando para que salga todo perfecto y que se vaya todo el mundo ...satisfecho de, del servicio municipal de deporte. Hablábamos de esta escuela de atletismo, de esta prueba en la, la pradera de Chapín... ...en la que la escuela de atletismo, digamos, puso un autobús... ...donde se desplazaron lo, los alumnos, ¿no?, para bueno para para poner en práctica... ...los conocimientos que, que están adquiriendo esta temporada, ¿no? Sí, bueno, la escuela municipal de atletismo, pues, fue una apuesta... ...de este equipo de gobierno que está dando sus frutos y bastante bueno... bueno ...el talento lo ponen los alumnos y nosotros solo, eh, transmitimos, bueno, somos los conductores de, de este de este proyecto en el sentido de dar servicio a una demanda ciudadana desde de el año 2016 y la verdad me he quedado bastante sorprendido de la, de la cantidad de chavales jóvenes que están saliendo en materia de atletismo y bueno, eh, se va a diferentes pruebas, se va a diferentes actividades que se realicen y cada día son más los niños que se están apuntando a esta escuela de atletismo y está haciendo todo un éxito. Uh -huh. Por cierto, ayer estuviste presente. ¿Qué te pareció esa final del, del tofero el petaquero de la que hemos estado hablando? Me, me gustó porque estuvo estuvo bastante bonita, un resultado, siempre el, el resultado estuvo apretado. ¿no? Hay en algunos momentos que se iba un equipo, empataba y ya después ya al final pues se decantó por el lado del de Mepiel, pero bueno, fue bastante bonito. Hay una parte que no me gustó, que fue un unos insultos que hicieron hacia los colegiados en la banda que estaba los banquillos pero bueno, quitando eso, pues el resto fue fantástico y una vez más, pues por la 37ª edición, pues fue fenomenal se desarrolló con total naturalidad quitando ese pequeño ese grave encuentro uh -huh. y bueno, desde aquí darle a os Antonio Paseco la gracias por las palabras que ha dedicado a a mi persona y ...y al Patronato Municipal de Deporte... Uh -huh. ...intentamos hacer las cosas lo mejor posible... Y, bueno, en eso estamos... Uh -huh. eh, ...Antonio... Eh, ...bueno, has estado presente... ...en, lo, en los últimos acontecimientos deportivos... ¿no? ...en tu calidad de concejal de deportes... Uh -huh. ...y quisiera destacar sobre todo... ...lo logrado por el primer equipo senior ...de nuestra localidad... ...de Lubrico Unión Deportiva... ...que el pasado domingo se proclama campeón de liga... ...que ya había logrado el ascenso... ...y que bueno, ya lo tenía asegurado... ...y que la próxima temporada va militar... ...en esa primera andaluza con los cambios que conlleva ¿no? el subir de, de categoría. Una buena noticia para Ubrique. Y no sé si de alguna manera el Ayuntamiento ha estado colaborando con el Ubrique Unión Deportiva en la medida de sus posibilidades. Si para el año eh, que viene ya, con una categoría superior, con más exigencia, eh, irá en proporción esa, esa ayuda ¿no? que presta al Ubrique Unión Deportiva. Nosotros eh, tenemos la... Bueno, nosotros, al igual que el resto de colectivos deportivos y las normas que marca el patronato municipal de deportes, derivado de que bueno los equipos seniores o categorías ya superiores, bueno, porque son senior, mm -hmm. es la categoría que indica, pues no podemos subvencionarlo, no entra dentro de lo que la promoción del deporte. Pues la promoción del deporte termina en juveniles, pero si nosotros colaboramos y prestamos colaboración a Lubrique o Deportivo Senior en todo lo que está en nuestra mano, en todo lo que nos permiten las normas Interna que marca el mismo patronato municipal de deportes que tiene criterio con este tipo de cosas. Y bueno, pero no quita de que le le estemos ayudando a lo largo de la temporada a facilitar o ahorrar diversos um, costes que acarrea por pues, el el el hacer la práctica deportiva a materia de esas alturas. Así que es verdad que al subir una categoría más, así gran conocedor del proyecto de Lubricolín Deportivo Hacenio, Frecuento mucho la instalación de Antonio Barbadillo, tanto en su entrenamiento como en los partidos y bueno, sé que es un reto bastante duro esta siguiente jornada y ya cuando nos sentemos para afrontar la próxima temporada, pues Sanalia. ya tendremos otra reunión, se trata Bien. de dar temas y ya veremos hasta dónde se puede colaborar con este colectivo, bueno, esta división de dentro de este colectivo Y de que es verdad que vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para poder apoyarlo. Actualmente, pues bueno, la yo tengo buenas relaciones con lo que es el presidente y entrenador de, de Lubrición Deportiva Senior. Y bueno, como hay buen entendimiento, pues cuando hay buen entendimiento y buena fe por ambas partes no habrá ningún problema para afrontar la próxima temporada por la parte que le toca Municipal. Uh -huh. También estuviste el pasado sábado, asististe a esa final de, de baloncesto. ¿Qué impresión te llevo lo que lo que se vivió en el pabellón? <risa> pues fue un poco nervioso, estaba, yo creo que estaba más nervioso yo que que Juan de Dios, vamos, pues fue bastante bonito en la primera semifinal que la semifinal que hubo el eh, el Cabo, pues bueno, estuvo bastante apretada, los nervios le pudieron un poco al principio, un marcado bastante apretado. Pero bueno, ya después se fueron soltando poco a poco, poco a poco y consiguieron la victoria en la semifinal y después la final fue un control total por parte del cabo. Así que es verdad que los, el equipo de Eresa estuvo bastante cerca, pero bueno, imprimieron la diferencia y la calidad y se impuso el, el cabo. Y para cerrar lo que fue el fin de semana pasado, la patacabra también, ¿no? Yo también La patacabra fue un... ¡buah! Esto fue una experiencia bastante bonita en lo personal porque la viví, no con la bicicleta, pero sí... Estuve detrás de ellos con mi vehículo y bueno, lo estuve siguiendo, me fui hasta el puerto de lo seguí, fui hasta el avituallamiento, del avituallamiento di la huerta y ya cogí por la parte trasera de la parte de Las Palomas un... y ya allí estuve esperando hasta el final y y veía como repesaban hacia arriba esos ciclistas que era formidable, vamos, ¿no? que quedó primero fue 30 y... 3 minutos, 26, creo, 36, eh, 36 minutos y fue espectacular, vamos, y con la fuerza que llegó ese hombre arriba, digo yo, fue hasta una experiencia bastante bonita y que, bueno, el ciclismo nubric que goza de buena salud. Fueron 150 participantes, bueno, eh, un número bastante considerable, ¿no? Y bueno, y la organización espectacular y después, pues, bueno, podemos disfrutar después de la prueba, pues esa pequeña jornada de convivencia que se hacen. ¿no? Y la entrega de trofeos y que bueno un deporte que es bastante competitivo, pero a la vez hay cosas de muy buena salud y de buen compañerismo que también hay bastantes factores que no solamente el competitivo o lo que hay que valorar sino hay muchos factores más allá que son bastante importantes y bueno mm. el, un equipo un. Un, una asociación ciclista como la de UBRI que está bastante consolidada y que celebra pruebas y que tiene su éxito y se mantiene, eso es digno de dar la Bueno, Antonio, eso es lo que nos dejaba este último fin, fin de semana, pero nos comentabas tú que pecata minuta para lo que nos espera en el mes de junio, ¿qué es lo que tenemos los próximos días, en las próximas semanas? Pues tenemos de todo, frito variados desde ciclismo, fútbol sala, fútbol siete actividades para los más mayores de 65 años, la Asociación Local de Fútbol, el final del Trofeo San Isidro, ya posteriori pues el tema del Trofeo de Campeones, la Penta la Carrera Escolar Nocturna, la Carrera Solidaria, la clausura de la Escuela Municipal de Fútbol, el Trofeo de Ignacio Peralta, la Maratón, el Campeonato Autonómico de Fútbol, bueno, de Fútbol Sala, bueno, 14 pruebas deportivas en un mes, bueno, mm. Y de 30 días pues en la mitad de los días y salud aglutinan casi todos el fin de semana pues dedicado a lo que son finales y pruebas y trofeos a lo que no vamos no vamos a parar durante <risa> este mes de junio que se clausurará pues con esa maratón de, de fútbol sala sí. ya clásica y que bueno pues en parte viene a cerrar lo que lo que es una, una temporada deportiva que arranca en costoctubre termina en junio y eh, la maratón, con la maratón siempre damos nosotros por cerrada la temporada, pero semanas antes ya la va cerrando el patronato en lo que se refiere ya a sus actividades, ¿no? Digamos que eh, van acabándose eh, la programación que se ha mantenido durante el otoño y, y la primavera y ahora pues viene lo que va a ser el cambio, ¿no? La el programa tanto de horarios como de actividades de, de la estación estival del, del verano. Eh, bueno, que no se esperan. Porque esto no se puede cortar, digamos, tanta actividad deportiva no significa que en el verano se corte de cuajo, ¿no? No, después cambia lo que el periodo estival, así que hay actividad, terminan las ligas regulares, ¿no? Lo que son las partes federadas, ¿no? Terminan las actividades del calendario del deporte escolar, bueno, todo lo que las actividades entran en el periodo estival que ya no lanzamos a una... una un compromiso de este equipo de gobierno con el tema de retomar lo que en verano algunas, algunas actividades que se perdieron con el tiempo, que el motivo por que se perdió, pues bueno, no voy a entrar en este debate me ha quedado con la parte deportiva que es con la liga de verano de baloncesto uh -huh. que bueno eh, el año pasado uh -huh. hubo una, una participación escueta y este año pues... Un primer mí, paso, un intento un primer, no fue bueno, intentar siempre es bueno intentarlo eh, cuando después está respaldado por parte de un colectivo que Y por los amantes del baloncesto, pues va a tener éxito y, y una actividad que todo el mundo desea. Eh, después también la natación estival. Entramos entramos en entramos en lo que es la natación estival y durante venamos pues, ya la apertura de la piscina que está propuesta para el 25, estamos estudiando la, la posibilidad de adelantar esa apertura, pero bueno, ya van variando los tipos de actividades y ya baja muy, la intensidad, pues baja. En el mes de julio, en el mes de agosto, pues no hay apenas actividades, no hay actividades, por decirlo uh -huh. de alguna manera, más que lo que es la natación estival. Y ya en septiembre, pues se van retomando algunas actividades, lo que sería, por ejemplo, la, ultra, la travesía de Gibraltar para el clube de senderismo Tres Caminos. Eso en septiembre, ¿no? En septiembre, 21 y 22, también en esa fecha también está lo que es el Sierra de Cádiz, uh -huh. que, bueno, escuetamente, pues estamos nuestra colaboración, nuestro granito arena, que es la radio municipal la que dar apoyo por la parte municipal. Bueno, eh, un poco análisis de junio, julio, y agosto y ya nos hemos metido que hace fines de septiembre, pero bueno, aquí nos separa sabrón en el mes de agosto que también, bueno, hay que el, tanto lo que es la parte de los colectivos, sus vacaciones correspondientes y para un poco, ¿no? para planificar la siguiente temporada y por parte también del Patronato Municipal de Deportes porque eh, todo el mundo tiene derecho al descanso y para un poco y poner esa puesta a punto de la... ...de las instalaciones, ¿no?, reparar y uh -huh. limpiar... ...y bueno, poco pone ardilla de todas las instalaciones. La instalación estrella, sin duda, del verano... ...en la piscina municipal... ...bueno, que en principio eh, estaba previsto... ...que iba a haber obras, ¿no?, para adaptación... ...digamos, a, a la rampa, para hacerse a minusvalido... ...y creo que finalmente, eh, por, por cuestiones de tiempo... Eh, ...no se van a, a, a cometer ¿no?, este verano. Se van a posponer para el mes de septiembre sí que va una adaptación parcial con un tema bueno con una silla mecánica y lo que es la, la obra se va a posponer al mes de septiembre porque de cuando salió la orden que su, de subvención para dicho esa instalación pues con los tiempos la, bueno lo que son la documentación los tiempos los proyectos pues iniciarse a una teméida porque no va a estar. ...hasta, si se hace la obra ahora, no estaría hasta principios de julio... Y, ...y no vemos bien, pues, retrasar el inicio de la apertura de la piscina... ...y se va a posponer para el mes de septiembre y ya pues, hay bastante periodo... ...como para ejecutar dicha obra y no afectar a los usuarios... ...que se lo han Por cierto, eh, antes de, de meternos en el tema ya de, de, de instalaciones... Eh, hay fechas ya para la clausura de, de la escuela de fútbol de, de otros programas digo que están dentro del patronato de, del plan vida activa y deporte ya ese, esa faceta ya centrada en las actividades para los adultos tal como se hizo el año pasado Sí, la que es lo, el, el yo soy activo que sería como la última actividad que se realiza por plan el plan vida activa y deporte uh -huh. la clausura de la escuela de atletismo y también la clausura de la escuela municipal de fútbol que está una el 8 de junio sería el yo soy activo y el 21 de junio por pues, la clausura de la escuela municipal de fútbol uh -huh. esas son las dos fechas que están marcadas para lo que son las actividades también el 14 de lo que es el catorce de junio sería la final de las ligas deportivas escolares con la actividad de waterpolo no mentira del fútbol de fútbol sala. Y después lo que sería una actividad promocional que va parte de lo... Forma dentro del calendario del deporte escolar, pero no forma de parte de la clausura. No es dentro, que son las sí, líneas. Sí, sí, sí. Que sería la promoción del water waterpolo uh -huh. mm. Por cierto, que esta semana ha tenido lugar el, el sorteo de las prescripciones. Y cabe destacar que ya la semana que viene, el, en concreto el día 29, comenzarán las inscripciones de los cursos de verano infantil para la piscina, ¿no? Sí, eh, con el orden de la prescripción, pues el, fue el sorteo, pues tuvo el 009, fue, y ahí empieza desde el primero hasta el 516, que son los números prescritos, que hasta el histórico, hasta la fecha de prescripciones para natación estival. Y bueno, pues el 29 de mayo, como tú bien indicas, comienza la prescripción, y las personas que no se hayan prescrito, pues tienen que esperar hasta el 20 de junio para poder hacer la reserva. Hay plazas todavía suficientes. Bueno, no tantas como otros años porque este año ha habido récord, pero sí que hay algunas plazas que bueno, para pues todas esas personas pues a partir del 20 de junio que lo decen pues podrán se podrán inscribirse en esas actividades. ¿no? Entonces, estoy observando ahora que tengo aquí el, el calendario de las ligas escolares Eh, ...que la próxima actividad... ...la que estos últimos años ha sido Fútbol 7... ...este año se convierte en actividad de Fútbol Sala... ...¿por qué este cambio? Derivado de que bueno... Eh, eh, ...todos los años intentamos innovar... ...queremos cambiar un poco... ...probar que los niños prueben otro tipo de deporte... ...bueno, eh, este año pues... ...dentro de esas modificaciones pues... ...se ha visto la... ...de montar una actividad sobre Fútbol Sala... Uh -huh. ...vamos uh -huh. variando por año... Eh, ...otro año que se han variado... ...bueno, pues, este año ha tocado... Exacto. Era la actividad estrella, digamos, que más le gustaba a los, a los pequeños, la de la de Fútbol 7, ¿no? Digamos, la que más participación el solía. El fútbol en Ajá. Y ya después, por pues, el Fútbol Zara, pues, dentro de una pista más... Bueno, otro tipo de pista, pues, bueno, hemos visto probar y, bueno, esperemos que tenga aceptación. Uh -huh. Otra cuestión es eh, la in las infraestructuras, que la comentábamos antes, damos un pequeño esbozo. Eh, ¿Cómo van las obras de mejoras que, que se anunciaron? Vamos a ver, si parece, por parte. Comenzamos por el pabellón polideportivo municipal. Eh, estaban acometiéndose las obras del almacén para habilitar otro espacio sí. y crear un nuevo almacén. ¿Cómo, ¿Cómo van? Pues esas son las que están un poco más ralentizadas, derivadas de, bueno, de modificaciones que están eso. Y actualmente pues están en, en fase de ejecución a expensas de terminar lo que sería la apertura de las puertas y, y a seguir con lo que sería la finalización del proyecto. Y bueno, está en la misma fase, como de diría, de construcción actualmente. Uh -huh. la, ¿Los servicios de, los, de las pistas de, de tenis? Ah, actualmente están finalizados, ¿vale? Eh, faltaba lo que sería había un fallo con la conexión del agua, eh, poco presión y también los elementos de baño ¿no? lo que sería bueno, todos los elementos de baño uh -huh. eh, ya están instalados y bueno ya... que serán servicios y duchas también ¿o? servicios nada más servicios. bastante amplio uh -huh. para que una persona se pueda cambiar uh -huh. y, pero son servicios mm, quedan pendientes más que de la apertura que serán breves, ¿no? sino la semana que viene o la siguiente aproximadamente. Por cierto ya comentamos que eh, la, el club de, de, de tenis de rique pues a partir de, de la próxima semana pues ya comenzará lo que es el, eh, el tercer torneo de primavera que lo van a poner en marcha pues en, en breve comenzará como decimos eh, a partir de estas próximas semanas en su categoría señor y más o menos parece que va a estar hasta el 15 el 15 de junio. Eh, otra la cubierta de las pistas de pádel, de las la pistas de pádel techada o cubierta ya, que le quedaba todavía una zona por la que por lo visto entraba todavía el agua mm. y e impedía el desarrollo de o la celebración de partidos los días de lluvia y también era otra otro de bueno, de vuestras iniciativas, mm. ¿no? a a, a mejorar a cubrir. estamos pendientes de que termine bueno, la temporada y todo lo que son las actividades y va la actividad dentro de la instalación. ...para que se pueda acometer de mejoras... ...para no afectar mucho a lo que es el tema de los usuarios... ...ahora uh -huh. en verano va bastante y bueno... ...para no afecta también... ...también el derecho ahora que viene el mejor tiempo... ...pero también a la vez... ...a diversas horas del día pues... ...no hay actividad apenas pues... ...todavía pues, no han comenzado esa, no, esa, esa, no. esos trabajos ¿no? Lo que entra dentro del plan Invierte sería lo que... ...sería la construcción de los almacenes... Uh -huh. ...los vestuarios... ...los vestuarios, los aseos... ...y... ...lo que sería la... Antonio Barbadillo... ...lo que sería la construcción de los muros perimetrales... ...el muro perimetral que del de, de exterior... ...lo que es la entrada, ¿no?, de, sí, del Barbadillo... ...que ya está ¿no? finalizada... ...solamente queda el adecentamiento... ...de el edificio principal... ...que ya está terminado... ...el pintado de, de este edificio... ...y bueno, eso son los que entrarían... ...entro el plan Invierte... Lo de las pistas de pádel es una mejora extraordinaria dentro del patronato no incluye dentro del plan invierte. Para, bueno. ya que hablamos del, del barbadillo que que le quedaría digamos que es una, es un quebrado de cabeza ha sido una instalación que ha sido un quebrado de cabeza desde hace muchos años desde bueno aquella desde esas primeras obras que hoy y anterior a eso incluso cuando se le fue la esquina aquella que hubo que pivotarla etcétera etcétera etcétera eh se ha echado dinero, se han invertido, se han hecho mejoras en el barbadillo, pero todavía da la impresión de que es algo a medio construir, ¿no? Algo mm. así muy provisional, ¿no? Eh, no sé, no no siendo el campo principal donde se disputan partidos, parece que no no responde a la a las necesidades todavía, digo yo, todavía que, que requiere una localidad como Urique, ¿no? Aquello, aquella instalación, la verdad, una de las quebraderos de cabeza en el sentido de que no sé por qué motivo los gobiernos de los equipos el, el, el gobierno que bueno, promovió aquella obra no la finalizó uh -huh. y la vendía que estaba finalizada, y aquella instalación no estaba finalizada. Cuando yo llegué, cuando este equipo de gobierno llegó, pues lo primero que hice fue entre un día 15 y el día 16 fue la primera instalación que visité por la problemática y toda la información que yo tenía antes y bueno y ya la que pude recabar una estando dentro del gobierno. Et, fuimos a esa instalación y este gobierno lo primero que se puse a trabajar, por lo menos para estabilizar <ríe> esa instalación, como se llama, instalación de la luz, porque aquello estaba funcionando más que un lateral y, para, y no se veía la instalación para jugar fuego a determinada hora del día, mm. cuando ya se cesaba ya la noche. Y lo primero que hicimos meter la luz, después de meter la luz metimos la primera cubierta junto al, al bar termina eh, urbanizar parte de la zona después hacer la segunda cubierta después dotar de los vestuarios de banquillo y mamparas protectoras para que cuando tú de denuncias estaba bañando el que se estaba cambiando bueno un lío después pusimos una luz. Eh, que lo hemos puesto un um, poco provisional para que tuviese luz la zona de los vestuarios, cara con este verano, cuando se cierra la instalación, que cierra el día 3 de junio, salvo puntualmente de abrir porque todavía quedan algunas actividades por finalizar, se van a poner una luz perimetral dentro de lo que son las zonas de los vestuarios. Terminar lo que sería urbanizado hasta con la puerta, pues no tener que estar pasando por los chinos. La mejora de los muros que se estaban cayendo, después lo de la entrada y así poco a poco cuando vaya cuando finalice la legislatura esté terminado efectuando uh -huh. lo que los vestuarios los vamos a respetar lo que son los módulos pero con lo que está eso dentro de los módulos ya se puede es una instalación digna pero digamos Antonio, ya metidos en faena con el dinero que se le está echando alguna vez no te digo esta legislatura eh, ni pero alguna vez habrás que cometer mejoras definitivas por ejemplo en el tema de los vestuarios ¿no? que sí. dejen de ser módulos de obra o, o no sé si cerrar ya lo que es el graderío a todo el campo como estaba antes eh, es complicado porque yo sé también. que es complicado y mucho dinero es complicado, dinero, complicado pero también... porque cuando ya uno uno analiza ese tipo de situaciones tienes que mirar global global ah. de las necesidades municipales una cosa es lo urgente y otra cosa es lo prioritario urgente pues hay cosas urgentes otras cosas prioritarias. hay mucho dinero hay muchas infraestructuras que mejoran este municipio Eh, dentro del equipo bueno le damos importancia a todas, no que sea menos el Barbadillo, evidentemente nosotros en base tenemos viene cualquier ayuda, cualquier cosa hemos demostrado que estamos de, de Eh, de, ...y dedicando dinero a la infraestructura deportiva Está claro de que, por ejemplo, el pasillo de la piscina... El, ...el tema de la adquisición de maquinaria... ...de renovación de la maquinaria del campo de CESP... ...la recién ver el campo de CESP... Sí, en definitiva, eh, son instalaciones que hay que... Eh, ...continuamente... ...y la, echarle dinero... No de... ...el Patronato Municipal Deporte... ...desde hace muchísimos años... de 8 o 12 años, ¿vale? Se crearon infraestructura ...pero una cantidad de déficit... ...que si te puedo decir bueno, cuando avance un poco más la aleatura, se acerque un poco, se sabrán número gordo de cuánto dinero destinará este equipo de gobierno, lo que otros vendían que estaba finalizado. Y la cuantía que hemos dedicado y la cantidad de mejoras que se están haciendo, más el mantenimiento ordinario, que es una de las claves uh -huh. de mantenimiento, de como antes este radio oyente decía que las instalaciones que hablaba bastante bien de las instalaciones ese es el mantenimiento ordinario y el trabajo día a día de los operarios y de los responsables y de este equipo de gobierno y después está de extraordinario porque las cosas de casta hay que renovar y hay que invertir y después estamos subsanando los desmanes de otros equipos de gobierno tenemos tres frentes abiertos y yo creo que estamos dando la talla en ese sentido que todo es mejorable por supuesto ahí estamos día a día, pico y pala Uh -huh. Campo de Césped, pistas de atletismo ¿Cuál es el estado real? Más que nada, te, te lo digo Creo que las pistas de atletismo eh, Se inauguraron en el año 2000, 2001 ¿No recuerdo bien? No, ¿O con anterioridad? Eh, anterior era Dio Candil Díaz el concejal de deportes fue Sí, por aquella época, año 2000 90, Un poquito entra... antes, un añito o dos antes Desde entonces... Digamos, por lo que tú estás comentando, ¿no? una, una instalación necesita renovarse. Pues desde entonces eh, creo que no se han acometido ninguna, eh, ningunos trabajos, eh, a excepción del cp obviamente, pero digo, ningún, ningún trabajo de digamos, de mejora, ¿no?, de lo que ya, de mantenimiento, de lo que es todo el, bueno, eh, el es todo edificio. Bueno, es lo que no <risas> O la pista de atletismo. El Tartán, por ejemplo, ya tiene unos añitos, uh -huh. se va estropeando. Sabemos que también es una, un elemento muy caro, muy, muy, muy caro. El director general de, de deporte, uh -huh. no es director general, pero el director de deporte de Autón de Andalucía, estuvo visitando las instalaciones, bueno, cuando inauguramos la pista de la etnografía, otras infraestructuras que ha creado este equipo de gobierno deportiva, mejorada y estuvo allí visitó la instalación el vio el campo de ese especie tienes una manta de césped cepa eh, una pista de seis calles estaba lograando cambiarla ¿no? bueno poner una nueva ¿Eh? estamos hablando de 300 mil euros wow. hablando sí, dos sí, sí, mil euros cambio de una pista Sí que es verdad que este equipo de gobierno está apostando por el atletismo. Que quizás, quizás, no, vamos a ver, el cambio de pista no estoy diciendo yo que sea una cosa necesaria, sino que, bueno, pues que habrá que concebirla, ¿no?, con el paso del tiempo, porque, claro, ya va a cumplir casi 20 años y, obviamente, he tenido la ocasión yo de hablar de gente que practica atletismo y dice, ya no es lo mismo, ya no está, está en tan buenas condiciones como antes, porque, claro, el uso, más que por el uso, se, se, se, se va atropellando. con los años, lo que es sí, la, el Tartam es... Eh bueno, también hay una lo que no se ve de o que lo que no se aprecia a simple vista. hay cosas así después respecto a lo que es el edificio, lo que es la parte de pues ha pintado, se, se repara diariamente todos los elementos estructurales, sear todo lo que los elementos vitales de la instalación están en perfecto estado de en perfecto estado. Uh -huh. El tema del riego se renueva diariamente lo que son los aspersores porque se estropean, llega a su vida útil el final, en los desprendimientos que hubo en la ladera se ha reparado, todo lo que la, la, todo lo que es el, la maquinaria para el mantenimiento de la instalación y del césped, pues hace poco pues adquirimos una máquina corta césped bastante buena, una inversión bastante importante y como dice la maquinaria la tenemos al límite sí sí sí uh -huh. la maquinaria tenemos al límite y con el dinero que tenemos pues, intentamos mantener lo que son lo mejor posible las instalaciones y, y poco a poco renovar diversos elementos porque son fundamentales para ese mantenimiento ordinario para que tengamos esas instalaciones a punto bueno, la, supongo que el dinero el dilema estará en eh... Siendo la instalación una instalación que necesita inversión en, en ese mantenimiento eh, y, y lo que se utiliza. ¿no? que Quizás sea, digamos, la proporción entre, entre dinero para mantenerlo y, y uso, pues está muy disparado. ¿no? Eh, es una instalación, podríamos decir, casi infrautilizada, porque a la hora de la verdad el campo de césped tampoco lo, lo utiliza el ubrique ¿no? para sus partidos, prefiere el césped artificial… Si sí, la cuestión de estos años atrás mmm, pasa porque nosotros en el año 2016 iniciamos una escuela de atletismo, ahora sí se está dando uso. Ahora sí, pero con anterioridad, ¿no? Anteriormente, bueno, aquellos pues, que como, se estaban preparando sus oposiciones, oposiciones a bomberos, bomberos a policías, uh -huh. pero no es un volumen para decir, vamos. Pero sí que es verdad de que ahora actualmente pues estamos hablando de que 70 usuarios la escuela de atletismo más los atletas más perso personas que usu usuarios puntuales pues estamos hablando de que ha subido más vamos, la liga local de fútbol más ¿no? la liga local de fútbol que ya estoy practicando y más otro uso que se le darán con el tiempo más ese anterior chaval que estaba hablando el uso de jabalina que suelo ir por esa instalación lo va a ir lanzando las jabalinas pues es posible que lance esas jabalinas o lanzamiento de peso que hay otros que están entrenando y otro tipo de uso dentro de lo que es el campo de césped Están haciendo uso de ello gracias, bueno, el bueno, mantenimiento. Lo importante, la... claro, claro, lo importante es que, bueno, es, es dar el servicio, es tener la posibilidad de los ubriqueños de, de poder usar esas instalaciones y de que ese servicio exista en un ubrique. Uh -huh. Es que muchas veces, claro, el rendimiento económico no tiene nada que ver con el servicio público, ¿no? Bueno, el, que debe primar, entiendo yo. El servicio público fundamental para darle oportunidades y tener una calidad de vida. Ajá. Uh -huh. El hay otras poblaciones de que de alrededor como Arcos de la frontera que nos duplican habitantes y no tienen estos servicios y lo demandan aún uh -huh. más que algo posiblemente que rique y nosotros tenemos esas eh, esas instalaciones y y son bastante punteras y que bueno se agradece uh -huh. cualquier persona que viene de fuera pues se queda asombrado de la. ...de las instalaciones polideportivas que tenemos... ...y de la calidad del servicio que estamos prestando. Sin duda. Antonio, estamos diez minutos por encima de nuestro límite de tiempo... ...no sé si... ...lo vamos a despedir ya... ...pero no sé si quieres añadir algo. No, bueno... ...en modo de síntesis ...pues bueno, agradecer a... ...a los colectivos deportivos... ...pues la apuesta por el deporte en este municipio... ...que bueno... ...estamos ahora mismo en la recta final... ...queda por delante... ...intentaremos estar a la altura para satisfacer la demanda... ...por parte del Patronato Municipal de Deporte... ...y que bueno animar a todos los losubriqueños bririqueñas pues a que participen o o visiten esas vean esas pruebas deportivas y que se empapen del deporte ubriqueño que somos muchas las personas que apostamos por esto y que es bonito de que el apo ese apoyo por parte de nuestro nuestro convecino pues nada antonio martel muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y contarnos todos la, los asuntos de actualidad de ...del deporte local desde la perspectiva municipal... de la responsabilidad que, que ostenta. Gracias a vosotros. Y nosotros no volvemos el lunes, sino el martes. Ya saben que el lunes fiesta. Gracias. Pero, pero, pero pero por suerte que... es, es fiesta. Que muchas gracias por su atención... ...y el martes a eso de las cinco y media estaremos aquí contando... ...todo lo que nos dé el fin de semana. Muchas eh, gracias de nuevo y hasta el próximo martes.